Creo que en Castilla-La Mancha estamos dando un salto cualitativo que no tiene precedentes. Piense que cuando acabe el 2010 el 95% de la población de Castilla-La Mancha va a estar a menos de media hora de una autovía o de una autopista, a menos de un cuarto de hora en realidad, y desde luego Sonseca que es un núcleo particularmente industrial, emprendedor, dinámico tiene que tener una buena accesibilidad y unas buenas comunicaciones y en el plan que finalmente se diseñe, cuando se consiga clarificar, porque sabe que ha habido problemas medioambientales y de otra índole, para eh, definir la autovía Toledo-Ciudad Real, eh, el planteamiento es que en todo caso Sonseca quede perfectamente bien comunicada y conectada con esa autovía.